Isaías capítulo dieciocho. ¡Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y naves de junco sobre las aguas! Andad mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, Cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes mirad, y cuando se toque trompeta escuchad. Porque Jehová me dijo así: Me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la tierra. Porque antes de la siega, Cuando el fruto sea perfecto, y pasada la flor de la madurez de los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas, y cortará y quitará las ramas, y serán dejados todos para las aves de los montes, y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del monte de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión.